y está grabado con la Sinfónica de Praga Aminero de Bolivia Letra del Che Guevara Letra del Che Guevara, León Gieco junto a Gustavo Santaolalla por la otra Oreja Es el trueno y se desboca con inimita favor 100 mil truenos esta es profunda su canción son los mil mineros del pueblo son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno I'm yeah. sure. Tot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 alumbrar estrellas que no se apagan que no deja de alumbrar Me contó mi padre, así soñar algún día mi propia sangre al volar. Nuestros hijos crecerán al amparo de esta historia, en este espejo del tiempo se vida la humanidad. En ese espejo del tiempo se mira la humanidad. Toma mi mano con fuerza, acompañarme a mirar, que aunque ni veces la ropa solo existe una verdad. 85 silencios, resuelve. Cuando dan mi canción Neoramos, nos invitam a soñar. ca un amor.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 Marchita la impunidad, pero el dia que florece, marchita la impunidad, Toma Toma mi mano con fuerza, acompáñame via. Cânds!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 que ella misma nos cantó eh, Mujer Salvadoreña y ahora lo escuchamos a ver Del Salvador, el, oreja, el Salvador, el grupo Teocinte, por la otra oreja, mujer salvadoreña. Mujer salvadoreña, trabajadora y con Tanto saben de tornear mi acariciar a tus manos que trabajan por una A tus lágrimas de guerra, lágrimas derramadas por los hijos que perdiste, lágrimas que lavan el sufrimiento de.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 De todo Chalatenango, las mujeres repobladas son semilla del futuro. Que alcanzaremos juntos con Dios y trabajo duro. Mujeres salvadores. Trabajadora y campesina, fijando a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben de tortillar y acariciar, tus manos que trabajan por una nueva sociedad.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 Pour une politique du salaire, pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Sadamino Zébi, tu pinoches là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas ces hommes c'est des seins. Mais je n'accepte pas d'être formaté. CNN ABC, c'est malsain.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 Ils revenus, ils ont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 el título de la partitura es Marcha Triunfal y el subtítulo es A las Barricadas. Nogras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, con el enemigo nos manda el ver.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 que derrocará la reacción a las barricadas a las barricadas con el triunfo de la confederación a las barricadas a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 Sí. Si. Uh, rebel music. Música I, re I, I only listen to rebel music. Solo escucho música <laughs> rebelde. Perfecto. But now I don't know even. Ahora know ni what siquiera sé <laughs> qué decirte. <laughs> But if you want searching out some kind Yes. A very. Okay. All pirates, yes, stay Sold right to the merchant ships.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 Nos presentaba Benjamín de Burkina Faso, Bob Marley, Redemption. Y ahora eh, escuchamos a Jacqueline, ¿no? A ver. ¿Tu nombre? Jacqueline Nassim. Nasua. Nasua, uh ¿no? -huh. ¿Y de, de ¿Y qué país? país? I come from South Sudan. Del sur de Sudán. Yeah, the song I like is uh, it's not not very rebellion, también. but it's more no, no a revolutionary otra, song. Canción, revolutionary. Um, it's revolutionary, um, not anti-rebellion. By Bob Marley. The Bob Marley, también. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up. Preach man, and on tell me Heaven is on the dear I know you don't know what life is really worth It's not all that glitter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 La Hasta la victoria тебя мы учились высот Упавший утраты ты бесстрашным был солдатам, чтоб смерть перед жизнью склонилась ты В зелёных сантакваре где тебе вернёмся греться твое жаркое сердце Команда Чегевара. Теперь ты огненным ветром повышишь Красное знамя наше Эрнесто. Снова с нами Любовь твоя стала светом. Sarce твое не smulcu, iar creve tvoia nu se estiava. Revolția a crălia, pentru a земле bătăi a deschis. Tu, Zemle Santa Cuar, unde? Acum ne Ты с к нас я ждёшь спадери Ты нас примиришь и там ты руки нам пожмёшь Так до вечности командир наш здесь В бетонных кварталах наша Сьера моя страна и мы поем твоей песни Командонт танцев мы поём той весней командир теевара Вы otra oreja